se ha puesto a pensar por qué el Evangelio se extendió tan rápido y tan ampliamente como lo hizo. No fue solamente el celo y la pasión de quienes lo profesaban, sino también el atractivo de las buenas noticias. Hoy, aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah continúa su estudio del Evangelio de Marcos. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje, Una clase diferente de religión. Gracias por acompañarnos en otra semana con Momento Decisivo. Hoy vamos a concluir nuestro mensaje sobre el tema Una clase diferente de religión que empezamos el viernes pasado. Volveremos para hablar de este tema en unos momentos, pero primero permítame recordarle que el recurso que acompaña a esta serie se titula En busca del de Salvador y ya está en español. Está disponible para usted aquí en momento decisivo. Póngase en contacto con nosotros hoy y ordene su ejemplar. Además, para esta serie también tenemos a su disposición el juego de discos compactos con las grabaciones de los mensajes. Llámenos por teléfono, envíenos un correo electrónico o visite nuestro sitio web para ver toda la información que necesita para ordenar estos recursos. que serán una bendición para usted. Ahora, volvamos a nuestra lección y abramos nuestras Biblias de nuevo para continuar considerando el tema Una clase diferente de religión.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 Y por eso es que se sentía bien con los publicanos, porque eran las personas por las cuales había venido. Así que, principio número uno, primera cosa contraintuitiva. Jesús vino por los pecadores y no por los santos. Esta es la segunda. Jesús no vino para tristeza, sino para alegría. Marcos 2.18 dice, Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. y vinieron y le dijeron, "¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?" Jesús les dijo, "¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán." Ahora, escuchen lo que tiene lugar aquí. Los que critican a Jesús, los fariseos, para empezar, estaban molestos porque Jesús fue a la fiesta. Pero en realidad, lo que más les molestaba es que estando Jesús en la fiesta, estaba disfrutándola. Es una cosa ir a una fiesta y no disfrutarla. Pero Jesús fue a la fiesta y estaba de fiesta. Así que se acercaron a Jesús y le dijeron, oye, no comprendemos esto. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos están siempre ayunando, pero tus discípulos no ayunan. Para decirlo con las expresiones de hoy, estaban diciendo, «Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos parece que siempre están en un funeral, pero tus discípulos parece que están gozándose, están disfrutando de la fiesta». Y Jesús hizo una profunda declaración. Dijo, «Cuando están en una fiesta de bodas, están de fiesta. Entre tanto que el esposo esté con ustedes, no es tiempo de ayunar, es tiempo de hacer fiesta». ¿Quién es el esposo? Es Jesús mismo. Él es el Esposo, y nosotros, que somos creyentes, somos la Esposa. La Iglesia es la Esposa de Cristo. Ahí estaban aquellas personas, y los discípulos tenían al Esposo con ellos, y no estaban ayunando, no estaban tristes. Jesús dijo, un día de estos, el Esposo les va a ser quitado, y entonces será tiempo para ayunar. Pero no tienen que ayunar cuando el Esposo está con ustedes. Según la ley mosaica, El judío debía ayunar un día cada año, que era el día de la expiación. Por supuesto, los fariseos habían echado mano de esa ley y habían hecho necesario que el judío ayunara dos veces por semana, tal como lo oyen. Los judíos tenían que ayunar dos veces por semana, lo que nosotros llamamos lunes y jueves, desde la salida del sol hasta la caída del sol. Déjeselo a los fariseos y ellos harán una ley mucho más dura de lo que se supone que debía ser, pero... ¿Ayunar durante una fiesta de bodas? ¿Están bromeando? Los legalistas de los días de Jesús y los de nuestro día determinan que ser cristiano es como asistir a un funeral. Tienen esta idea de que mientras más lúgubre se ve a uno, más piadoso es. Mientras más triste parece, más espiritual es. Que la felicidad y la santidad no pueden ser compañeras. Y Jesús vino para enseñarnos que si uno sabe que Jesucristo es el Esposo, que Él vive en el corazón y que un día vamos a estar con Él y unirnos con Él, no se anda por todos lados con la cara larga como si se hubiera desayunado con vinagre. Usted se ve como alguien que tiene el gozo del Señor en el corazón. Hay quienes dicen que a fin de ser un buen creyente, se debe andar con una mirada sombría y triste. Pero recuerde que como creyentes representamos a Cristo. Y si la gente nos ve con ese aspecto dirán, oh, espero que no me contagie con eso. No se van a impresionar. Esto no quiere decir que debemos andar por todas partes con una sonrisa fingida. Lo que quiere decir es que disfrutemos de la vida. Cristo vino para darnos, ¿qué es lo que dice? Vino para darnos vida. Y vida, ¿cómo? En abundancia. ¿Actuamos como que tenemos una vida más que abundante? ¿O andamos por todas partes tristes y sombríos cuando el Espíritu de Dios ha venido a vivir en nuestro corazón? La Biblia dice que es el espíritu de alegría. Así que Jesús les dijo a los que estaban criticándole, el esposo está aquí, de modo que no estemos ayunando, estemos de fiesta. Leí que los rostros lúgubres, agrios, de muchos cristianos dan la impresión de que En lugar de venir al banquete gozoso del Padre, acaban de venir de la estación de policía en donde han subastado sus pecados y lamentan que no pueden recuperarlos. Para nosotros, que estamos del otro lado de la cruz y la resurrección, lo que no quiero que se pierdan es esto. En ese día, Jesús era el esposo y los que estaban en aquella fiesta eran amigos del esposo. Pero después de la cruz y la resurrección, Jesús es el esposo y nosotros somos la esposa. Si no era tiempo de ayunar para los amigos del esposo cuando el esposo estaba presente, entonces con certeza el gozo que nosotros tenemos como esposa de Cristo debe ser incluso más intenso y más asombroso que eso. Ahora, una cosa más. Jesús no vino por santos, sino por pecadores. Jesús no vino para tristeza, sino para alegría. Y luego, en tercer lugar, este pasaje nos enseña que Jesús no vino para reforma, sino para regeneración. Observe lo que tiene lugar aquí, versículo 21. Jesús les dijo, nadie pone remiedo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiedo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Por un lado, el cristianismo no es algo nuevo añadido a algo viejo. Jesús usa una ilustración para ayudar a sus oyentes a saber que él no vino simplemente para añadir unos cuantos ajustes al judaísmo. No vino simplemente para limpiar su acto y mejorar algo las cosas. Él no vino para añadir algo nuevo a algo viejo. A fin de ilustrarlo, dijo que sería como tomar una prenda de vestir que ya se ha encogido y que tiene un agujero y necesita un remiendo. Usted toma un pedazo de tela que todavía no se ha encogido, no ha sido sanforizada y la cose al vestido viejo y cuando usted lava ese vestido, adivinen lo que sucede. La tela que no se ha encogido se encogerá y hará más grande el agujero del vestido. El remiendo tirará de la tela la cual se le ha cosido. Jesús dice que no se toma un vestido viejo, el judaísmo, y se le cose encima un remiendo del cristianismo, porque eso no funcionará, destruirá ambos. Yo no vine para producir un judaísmo mejor, vine para traer algo totalmente diferente, algo que ustedes jamás han conocido. El cristianismo se levanta sobre el cimiento del judaísmo, pero no es judaísmo remodelado. La pieza de tela nueva representa al cristianismo. El vestido viejo representa al judaísmo. Y Jesús nos está diciendo aquí que las buenas nuevas del Evangelio, que es el ministerio del gozo, no pueden ser contenidas dentro de las formas viejas y legalistas. Los discípulos de Juan, los fariseos y todos nosotros... Debemos entender que el cristianismo no es simplemente unos cuantos pequeños ajustes al judaísmo. El cristianismo es algo totalmente nuevo. Jesús no vino para remendar al judaísmo, vino para cambiarlo todo. Y luego, Jesús nos da otra ilustración que nos enseña. No solo que el cristianismo no es algo nuevo añadido a algo viejo, sino que el cristianismo es algo nuevo que reemplaza a algo viejo. Noten el versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí Jesús nos está diciendo que Él no remienda nuestros corazones. Nos da un nuevo corazón. En otras palabras, en la metáfora, el vino es el Espíritu Santo. Y está diciendo, no se toma el vino nuevo y se le pone en odres viejos. Y esto no es común para nosotros porque nosotros no tenemos odres. Un odre es la piel de un animal que se le ha curtido debidamente y se le usa como envase, habiéndole cerrado las aperturas. Así que Jesús dice que no se toma vino nuevo que todavía no se ha fermentado y se le echa en odres viejos que ya se han estirado hasta su límite. Porque si se hace eso y se echa vino nuevo en odres viejos, cuando la fermentación empieza a producir gases, esos gases reventarán el odre viejo. y el vino se desperdiciará. Él dice, no. Se echa vino nuevo en odres nuevos. Lo que está diciendo es que no se toma el Espíritu Santo y se trata de embutir en el judaísmo. El Espíritu Santo, que es el nuevo vino, necesita un nuevo recipiente, un nuevo lugar. Y de eso es de lo que trata el cristianismo. Jesús no vino para añadir algo nuevo a algo viejo. Vino para reemplazar lo viejo con algo nuevo. Y ese algo nuevo... Es la llenura del Espíritu Santo y la bendición de Jesucristo en nuestros corazones. No se puede poner el Evangelio junto con algo de algún otro culto, como algunos tratan de hacerlo hoy. Tomemos un poco del budismo y un poco del hinduismo. ¿Por qué simplemente no tomamos lo mejor de todos los cultos y hacemos algo completamente grandioso? No. Lo que resultará es un revoltijo que es un caos. Fue C.S. Luis quien dijo... Ningún arreglo ingenioso de huevos podridos jamás hará una buena tortilla. Jesús vino para traer algo nuevo. Quiero decirle que si usted no ha recibido esto nuevo, si todavía está tratando de levantarse usted mismo por sus correas y llegar a lugares donde puede sentirse bien respecto a sí mismo, es inútil. Tal vez usted se ha dicho, voy a asistir a la iglesia, necesito portarme mejor en la vida. Lo felicito por asistir a la iglesia, pero eso no le va a servir de nada para que sea mejor. Lo que necesita es entender que usted es como los cobradores de impuestos y los pecadores por los cuales Jesús vino. Debe reconocer su pecado. Debe reconocer que Jesús no le va a hacer más desdichado, sino que le va a dar gozo. Dese cuenta de que Él no quiere simplemente repararlo. Él quiere transformarlo de adentro para afuera. Él es una relación con Jesucristo. que transforma la vida. Cuando Jesús vino a mi corazón, Él me transformó. Las cosas viejas empezaron a pasar y todo llegó a ser nuevo. El cristianismo dice, Dios me ama y envió a su Hijo por mí y me está dando la oportunidad para que tenga una relación personal con Él por lo que Jesucristo hizo en la cruz. En uno de sus escritos, el escritor Robert Weber cuenta de una ocasión cuando iba en un avión. Dijo que junto a él había un hombre leyendo un libro cristiano, que en su momento le preguntó, ¿puedes darme una sola frase que capta la esencia de tu fe? Lo pensó por un momento y dijo, sí, pienso que puedo hacer eso. Es así, todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. No es eso maravilloso. Suena como lo que muchos dicen hoy. Todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. El escritor continúa, Hablamos de esa frase por unos momentos y luego le dije, ¿te gustaría oír una frase que capta mi fe cristiana? Y él dijo, por supuesto. Le dije, es esta. Todos somos parte del problema, pero hay un hombre que es la solución y es Jesucristo. Déjeme decirle que si hubiera alguna manera en que usted y yo pudiéramos de alguna manera ser parte de la solución, Dios nunca habría enviado a su Hijo Unigénito al mundo para morir en una cruenta cruz para pagar por nuestro pecado. Todos nosotros tenemos un problema que no podemos resolver. Y Jesucristo es la solución. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, tiene un problema que jamás podrá resolver. Porque el Dios Todopoderoso lo creó con un vacío de forma de Dios en su corazón que puede ser llenado solo. Dios. Con la presencia de Jesucristo y el vino del Espíritu Santo y hoy quiero decirle que si está dispuesto a humillarse ante Dios Todopoderoso y decirle te necesito usted será exactamente la clase de persona que él anhela ayudar porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hubo un día en mi vida en mi adolescencia a pesar de que me había criado en un hogar muy religioso en que entendí que estaba perdido. Recuerdo aquel día cuando mi padre me guió para elevar una oración y recibir a Jesucristo sabiendo lo que estaba haciendo y le pedí que viniera a mi vida y perdonara mi pecado. ¿Sabe lo que descubrí? Empecé a dormir mejor. Solía despertarme por la noche y preguntarme lo que me sucedería si no lograba despertarme a la mañana siguiente o si algo trágico sucedía. No puedo recordar. desde el día en que recibí a Jesucristo haber perdido una noche de sueño porque mi vida está en sus manos si Dios me amó lo suficiente como para venir y salvarme al poner a su hijo en la cruz con certeza puede cuidarme suceda lo que suceda en el mundo en que vivo y él hará lo mismo por usted él no vino solamente para darle una mejor noche de sueño Vino para quitar su pecado y darle gozo al saber que lo más importante en la vida ya ha quedado resuelto. Una vez que usted sabe que ha sido perdonado, que ya no tiene culpabilidad, que Dios le ama y le ha salvado por su Hijo Jesús, y usted ha recibido eso, todo lo demás en la vida empieza a caer en su lugar. Y entonces, esa expresión de amargura que llevaba ahora se vuelve una sonrisa que brota de lo que tiene dentro en la persona de Jesús. No sé si usted se lo ha figurado. Me emociona esto en cuanto a Jesucristo y se lo recomiendo. Sé lo que Él puede hacer si usted le da la oportunidad. Pero tiene que venir, como Él dice. Tiene que estar dispuesto cuando Él le mira y le dice sígueme a levantarse y seguirle. Con eso llegamos a la conclusión de otra edición de Momento Decisivo. Aprendimos que el cristianismo es único. Se trata de tener una relación con Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Si todavía no ha ordenado su guía de estudio en busca del Salvador, ya está a su disposición y en español. Puede ordenarla en línea o poniéndose en contacto con Momento Decisivo en momentodecisivo.org. Sé que será una bendición para usted. Mañana empezaremos la consideración del pasaje que sigue en el Evangelio de Marcos. Consideraremos el tema, ¿eso fue una bendición?,